Estás escuchando en la otra oreja. Y sabemos que nos están escuchando desde Buenos Aires, Andrea, Gigi desde el Gran Buenos Aires, Susana Gas desde Colombia, Cori desde Mar del Plata, Pablo, Pablo de la Willington, eh, se postergó el. ...el festival por razones climáticas... ...y se, ya vamos a dar las fechas... Eh, ...Isa de la Plata... ...Graciela Blancat... ...desde Buenos Aires... Eh, ...desde Uruguay... ...María José Rodríguez... ...Majo... Eh, ...Tati Almeida... ...también desde Buenos Aires... Ra, eh, ...Laura de la Plaza de Mayo... ...Laura una compañera... ...Susan del Gran Buenos Aires... la Uruguaya... Carlos Prado, Genia que está ahí con, con Nerea escuchando el programa Roxana desde Puebla en México Carmen Capdevila desde Neuquén Silvia Catino, Estela Bassi dice tristezas grandes en estos días pero la lucha no se abandona Manco desde México, Juan Carlos Cuatordio desde aquí desde Mar del Plata Eh, son muchos los oyentes, ¿no? Eh, Andy, Andy, desde la zona oeste, está Sergio Vulcano, desde Ciudad Vieja, en cerca de Monte en el centro de Montevideo, ¿no? Sí, sí, abrazo, Sergio, abrazo fuerte. También sabemos que nos está escuchando Guillermo, desde Mar del Plata, eh, por supuesto, está... Eh, Marisa y Nora Cortinias escuchando. También Mirta Baravalle, ¿no? Le dedicamos el primer tema a, a Mirta y a sus treinta y pico de años de, de abuelas de Plaza de Mayo. Eh, y... ¿Cómo decís? Pues algo, puedes poner un poquito de música. Bueno, listo. Entonces ponemos el entonces el mensaje de Gabriel Cabrejas, eh, que dice joyita de programa, hermano, vamos todos adelante, que se escuchen todas las voces en una hora. Grandes homenajes inolvidables como las personas dedicadas. No lo ponemos, ¿no? No sí. lo decimos. Bueno, listo, lo, di lo dijimos recién. Bueno, vamos a la música a Río entonces. Sí. Perfecto. Bueno, eh, Yamila de la Fuente, eh, una querida eh, amiga y exalumna... Eh, ...nos presenta a una cantante maravillosa. Tiene una voz deliciosa, Karina Corradini. Que ella se presenta y presenta dos temas. Hola, soy Karina Corradini cantante de jazz Argentina resido en Los Ángeles, California hace muchos años y quiero invitarlos a quienes justo anden por Buenos Aires el jueves 15 de diciembre estaré presentando mi disco Puente al Infinito Tributo a Saint Musa que hice con el gran eh, contrabajista Christian McBride en Los Ángeles mi disco debut fue lanzado en 2019 y obtuvo excelentes reseñas en el norte del continente pero la presentación en mi tierra quedó relegada por la pandemia. Así que esta vez lo estaremos presentando por única vez en Buenos Aires con una banda nacional de primer nivel en Vivo Club que queda en Uriarte, 1658, Palermo. La banda está integrada por Dante Carniel en piano, Leonel Cejas en contrabajo, Sebastián Grohaus en batería, Leonel De Francisco en trompeta y otros invitados de lujo Ahora vamos a escuchar Tu mi delirio, de César Portillo de la Luz, un bolero que es parte de mi disco Bridge to Infinity, Puente al Infinito. Como buena romántica que soy, desde muy chica siempre amé los boleros. Gran fanática de Luis Miguel, pero también de los clásicos un poco anteriores como Celia Cruz, Cheo Feliciano, Chico Novarro o Armando Manzanero. La primera vez que oí este bolero fue por el gran bajista y cantante uruguayo que vive en nuestro país, Daniel Massa, que hace una versión para derretirse del mismo. Y otra gran versión que me ha fascinado e inspirado de este bolero es de la gran cantante brasileña Lenín Andrade. Espero disfruten mi versión y también puedan buscar y oír estas otras dos versiones que les recomiendo. Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. tormenta mi corazón siempre tú estás conmigo en mi tristeza estás en mi alegría y en mi Soy feliz espacio delirio de estar contigo y yo soy dichosa porque me quiero. Estás conmigo en mi tristeza mm -hmm. Estás en mi alegría mm -hmm. Y en mi Porque me quiere. Dora Lice de Dorival Caimi Si bien se me considera una cantante de jazz el latin jazz está en la mitad de mi disco porque soy una gran amante de todas las músicas puras del continente, de nuestro continente tanto la brasileña, de la cual soy una gran fan a los boleros, el tango y el folclore latinoamericano eh, músicas que espero en algún momento también poder grabar por eso quise incluir en mi álbum un repertorio vasto que me representara en mi abanico musical y llevar también nuestra música al público norteamericano que sabe apreciarla que le dice tolice prefiero viver tan sozinho lamento Dora Alice, bem que lhe disse Olha essa brulhada que vou me meter Agora amor, Dora Alice meu bem, como é que nos vamos fazer? Dora Alice, bem que lhe disse Amar é tolice, vou bobagem ilusão Eu Prefiro viver tanto assim A som do lamento do meu violão Dora Alice, bem que lhe disse Olha essa em que vou me meter, Doralize, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa vem que andava me avisando. Até parece que eu esteva adivinhando. Eu vem que não queria me casar contigo. Vem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Ele disse, amar é bobo a Eu prefiro viver tanto assim. Assando o lamento, tu nem violão. Toralis, bem que ele disse, olha essa embrulhada que vou me meter. cor amor, Toralise meu bem. Como é que nos vamos fazer? Toralis, bem que ele disse, amar é vou a ilusão. Eu prefiro viver tanto sozinho, Assando o lamento. Do meu violão, Doralice, o bem que ele disse olha ler essa embrulhada que vou me meter Agora amor, Toralice é meu bem, como é que nós vamos ser Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me caçar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice Agora você tem que me dizer Como é que nos vamos ser? Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Recuerdo en una marcha de la Resistencia... ...cuando llevó en sus brazos a mi hija cuando era bebé. También cuando inauguraron la Universidad de las Madres... ...frente a un cuadro con la foto de miles de desaparecidos... ...Eve me dijo... ...Edu, tu papá está en esa foto... ...no te vas hasta que no me digas en qué fila está. Otra vez discutió con Charlie García que quería tirar muñecos desde helicópteros, simulando los vuelos de la muerte en un concierto en un parque, donde mi hijo se la pasó viendo el concierto trepado a un poste. Prefiero recordarla en la lucha, en la resistencia contra la dictadura y después contra la impunidad de las leyes de Alfonsín y del decreto de Menem. A pesar de las crecientes diferencias, mi corazón, nuestros corazones, están tristes. Hasta la victoria siempre, Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Sin tirar ningún muñeco, los amigos del barrio pueden Charlie García nos canta Los Dinosaurios. en que calle, en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer mundo si los amor llevan todo ese montón de oh mi amor yo quiero estar mi amor cuando el mundo tira para es mejor no estar atado a nada a los dinosaurios cuando el mundo tira para Bueno, eh, gracias por la colaboración, este, Lara, pero me lo podés decir de otra manera, ¿verdad? Está bien, presenté una su versión de hasta siempre. Perfecto. Y listo. Eh, perfecto y listo, ¿no? Bueno, eh, gracias Lara, gracias Río, gracias Pablo Guso por la operación psicotécnica de este programa. Eh, Bueno, eh, vamos a leer algunos mensajes que llegaron recién. Eh, Isa de La Plata, dice lindo el mensaje que leíste de Eve. Sí, fue sentido. Eh, Tati Almeida me escribe también, eh, dice, eh, bueno, más allá de las diferencias. Sí, no hay ninguna madre más importante que otra. Todas enfrentamos a los genocidas. Eh, sí, de acuerdo. Buen programa, dice Andrea Benardis. Eh, Pablo Martínez nos saluda. Eh, Pachi Garricho, que dice... Eh, Gorricho, dice... que bien que canta Corradini, Karina, ¿no? Habrá que ir a verla a Buenos Aires. Bueno, cuando baje la temperatura en Buenos Aires, vamos, eh, vamos, Pachi. Bueno, eh, vamos a escuchar una versión. Una de las primeras versiones que se hicieron en Europa. Sepda, desde Francia, este colectivo de inmigrantes. Sepda, hasta siempre. Aprendim a quererte desde la storica altura donde il sol di tu bravura le puso cerco alla muerte. Ma no gloriosa e fuerte sobre la historia ti spara quando todos hasta clara se despiertan para verte aquí se queda la clara la intranable transparencia de tu querida presencia comandante te De primavera para planta la bandera. con la luz de tu sonrira, se queda la clara, la entrañable trasparencia de tu querida presencia, comandante. G. comandante hasta siempre comandante hasta siempre comandante aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante che Din de ce Claro. La otra oreja. Buenas noches. Jugamos mañana.